Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modular. A vaya fin de semana que nos espera a los amantes del deporte con varios frentes y todos interesantísimos. El primero de ellos, el domingo 6 de la tarde, Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva, se juega la Liga ante el Club Deportivo Lasalle. Última jornada liguera y con la posibilidad de empatando... Incluso con un empate o ganando, obviamente, el conjunto que dirige Miguel Domínguez se proclamaría campeón de liga de la temporada 2017-2018 de la segunda andaluza gaditana. Un partido que va a ser en todo lo alto porque el club deportivo Lasalle viene a Ubrigue también jugándose la vida, ya que está a un punto, mmm, o está a un punto fuera de la zona de ascenso, ...una ubicación que ha ocupado durante casi toda la semana... ...y en, la últimas, en las últimas jornadas... ...pues ha perdido eh, esas posiciones en favor de equipos... ...como la Algeciras, que ya tiene también la, la, el ascenso asegurado... ...o en este caso el Tarifa... ...otro de los equipos que también ha estado metido... ...toda la temporada en zona de ascenso... ...y que se lo va a tener que jugar todo... ...en esta última jornada... ...ante la Salle y ante el San Bernardo... ...aunque con una clara ventaja... ...para el equipo tarifeño... ...el Ubric Unión Deportiva con dos puntos de ventaja... ...sobre el Alcalá del Valle... ...que por cierto se enfrenta al ya descendido Rivera... ...partirá a este partido como líder... ...de esta segunda andaluza... ...una posición que ha ocupado... ...en este último trayecto liguero... ...en esta en este último tramo liguero... ...y que eh, intentará... ...pues hacer historia... ...en lo que es el fútbol ubriqueño... ...ya había logrado el ascenso hace un par de semanas y qué mejor manera que cerrar la temporada que ponerle el broche de oro con el, la consecución del título de Liga. Dos bajas importantes va a tener el Ubrique Unión Deportiva para este partido, Dani Chávez y Paco, pero el conjunto ubriqueño eh, intentará mitigar su ausencia, sus ausencias mejor dicho, y <coughs> lograr los tres puntos. Recuerden, será el domingo a las 6 de la tarde. Antes de eso, mañana sábado, el Pabellón Polideportivo Municipal acoge el campeonato provincial de baloncesto de la categoría cadete masculino de nivel B, el Fercabe Cabu, que en este caso va a medirse en la primera de las semifinales al conjunto del baloncesto Jerez y que eh, intentará buscar ese pase a la final eh, en la que le esperará el vencedor del DCV San Fernando de Cabu Chajeba. Las semifinales se van a disputar a las 12 del mediodía en el pabellón deportivo municipal Las Dos y eh, también Eh, la finalísima tendrá lugar en el mismo escenario pero a las 5 de la tarde el de cabo, que ya saben eh, organiza esta fase final como consecuencia de haber logrado ser campeón de la liga regular invicto ganando los 18 partidos que se, que se disputaban del mismo modo también eh, es un baloncesto en ciclismo pues ya saben ...que el domingo la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha... ...la decimosétima edición de la ciclo deportiva La Patacabra... Eh, ...ciclo deportiva Villa de Ubrique La Patacabra... ...una prueba de 100 kilómetros... ...con el ascenso a dos puertos de montaña de primera categoría... ...el Boyar y Las Palomas... ...este último además siendo tramo cronometrado... ...tramo libre cronometrado... Unos 150 ciclistas había escrito hasta el día de ayer, hoy vamos a conocer también la última hora de esta prueba que tendrá el siguiente recorrido, 10-100 kilómetros entre Ubrique el Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, eh, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villa de Rosario, Benocaz y Ubrique. Pues ese es el itinerario que van a seguir los participantes en esta Eh, ciclo deportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. Y también tenemos que hablar de otra cita importante, el automovilismo, porque desde hoy, eh, hoy dará comienzo, de hecho a las cuatro y media estaban previstas las verificaciones, eh, daba comienzo la séptima edición de Rally Ciudad de Jerez Trofeo Agrosur, que organiza el Club Automóvil Jerez, que recupera la prueba después de treinta y años, nada más y nada menos, y que... Eh, bueno va a desarrollar uno de sus tramos muy cerquita de nuestra localidad. Es más, Ubrique va a servir como zona de asistencia, zona de reagrupamiento y asistencia de cara a las dos últimas pasadas de los dos últimos tramos. En torno a eso de las seis de la tarde, la Plaza de las Palmeras va a acoger esa zona de asistencia. Con respecto a esto, comentar que… Habrá, obviamente, corte de carretera, la, cor la carretera que va desde el Mojón de la Víbora hasta Puerto Gáliz a las 3 y 10 de la tarde, de mañana a sábado, hasta en torno a las 5 y desde las 6 de la tarde hasta en torno a las eh, las, 8, eh, las 8 de la tarde, más o menos, desde las 6 hasta las 8 en la segunda de las pasadas. Así que atento, ténganlo en cuenta, si tienen que coger el vehículo y viajar, Por esta, por esta carretera. Unos eh, 55 equipos inscritos eh, en esta prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, entre ellos 10 equipos que van a contar con presencia de ubriqueños. Así hablamos del equipo Antonio Trujilloano, Antonio Toro Trujillano, Cristina Gutiérrez Romero con Fiat. Fiat Punto. Esteban Gutiérrez Romero, Javier Zaldívar con Renault Clío, Juan Miguel García y Antonio Mulero con Citroën Saxo, Geray Benítez y Marcelo Álex Ballón con Citroën Saxo, Sergio Álvarez Borquez e Inmaculada Gil con Citroën Saxo, Ernesto Salger, Salguero y Antonio Pérez con Dacia Sandero dentro de la Copa, eh, Copa Sandero Andalucía. Sebastián Zapata y Juan Luis Calvillo con Peugeot, Alberto Domínguez y José Luis López con en AX, Juan Antonio Aragón Rodríguez y Orca Sánchez con en AX también y Jesús Saborido junto con Juan Manuel Parra con Opel Corsa GSI. También recordamos que en cuanto a fútbol, la verdad, segunda jornada del trofeo de San Isidro, en Fútbol Sala, última jornada de Liga de División de Honor y de Primera División, Y en Senderismo, el Club de Senderismo, Los Tres Caminos, en este caso el equipo de travesías, participa mañana en la sexta prueba de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, la decimoquinta travesía de resistencia Sierra Sur deja en Alcalá, La Real. También eh, mañana el Club de Senderismo, Los Tres Caminos, va a organizar la ruta eh, circular Benojan y visita la Cueva de la Pileta, de unos 10 kilómetros. En atletismo, el domingo tenemos dos pruebas cercanas, la tercera carrera de Primavera, Pradea de Chapín, de 9 kilómetros en Jerez, y en Chipiona, la decimocuarta diez edición de los 10 kilómetros playas de Chipiona. Y en ciclismo, además de la patacabra, el gran premio Ciudad de Dos Hermanas, puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, la décima media maratón BTT Villa de Rota... ...y eh, puntuable para el circuito provincial de medias maratones de BTT... ...y el tercer rally trabuqueño BTT... ...que en este caso es Campeonato de Andalucía de Rally BTT... ...todo ello, eh, como decimos, en este intensísimo fin de semana. Y también recordamos que ayer se disputaba la última jornada... ...de la fase de grupos del Grupo A del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7... ...nos dejaba además los siguientes resultados... ...Escuela Patronato Municipal de Deportes 5 de las PIGA 8... Roja ubrique 1, Dimopel 3. Por lo tanto, Depiña termina como campeón con 12 puntos, 7 para Dimopel, que la acompañará en semifinales, 4 Rojas-Ubrique, 4 de las Espiga y un punto Escuela-Patronato Municipal de Deportes. Ya hay horario para las semifinales. El martes a las 9 de la noche Hermepiel-Dimopel y a las 10 de Piña-Artilab-2014. Pues de esta cosita vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida hablemos.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 que está excusando la radio soy Manolo Medina de la comedia que mala suerte tengo pato to' excusa este musaso un momentito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 Patrocina Ajuntament de Ubrique. Col·labora Radio Ubrique. 5 y 46 minutos de la tarde. Vamos a entrar de lleno en faena porque es bastante la materia que tenemos para tratar en la jornada de hoy, en la previa, en nuestra agenda deportiva, de lo que nos espera este fin de semana. Con atención eh, prioritaria sobre ese último partido de liga que se va a jugar este próximo domingo en el Antonio Barbadillo, Ubric Unión Deportiva, Club Deportivo La Salle. Encuentro que se jugará a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, Se prevé afluencia de público bastante porque la ocasión eh, la verdad es que lo, lo requiere dado que bueno sin haber eh, competición digamos eh, liga eh, de la liga de profesional de primera división en la que se, hay, se esté jugando algo este fin de semana a esa hora no va a tener mucha competencia el partido y además se puede asistir al, ...a un hecho histórico en lo deportivo, en el fútbol ubriqueño... ...y es ese, esa consecución del título de liga en esta segunda andaluza. Un partido que va a dirigir el colegiado Jesús Miguel del Valle Muñoz... ...al que van a asistir sus eh, líñeres eh, Sergio Baeza García y Jaime Iniesta López. Insistimos, eh, la Asalle visita a Ubrique también con... Eh, pues eh, mucho en juego El poder meterse en el ascenso en el, en el que ha estado peleando Durante toda la temporada Llegado a ser incluso líder Durante varias jornadas Recuerden que se la alternó Con el Ubrique Unión Deportiva Pues a primeros de año Una semana la cogía uno Otra semana la cogía otro Y una serie de resultados negativos En esta segunda vuelta Pues la ha hecho perder esa posición Sobre todo se ha debido Al ascenso del club deportivo Alcalá del Valle Un equipo que que ha ido de menos a más desde el principio de la temporada. Recuerden que es un recién ascendido a esta categoría. El año pasado disputaba eh, partidos en la tercera andaluza y, bueno, sobre todo con una gran segunda vuelta que ha hecho el Alcalá del Valle, en la que ha cedido muy pocos puntos y que le ha permitido pues sacar de la zona de ascenso a un equipo como la Salle, que la había estado ocupando durante toda la temporada. Eh, incluso rebasar a Geciras o a Tarifa y ser el único equipo que hoy por hoy mañana, el mejor dicho, mañana no, sino el domingo puede eh, quitarle la liga al Ubrique Unión Deportiva. Como fruto de ello, pues eh, el Club Deportivo Alasaje en estas últimas jornadas ha visto condenado a esa quinta posición sobre todo porque no pudo sacar más de un empate en Tarifa y ese fue un resultado crucial, un resultado que Eh, insistimos el empate, pues le vino muy bien al Ubrique Unión Deportiva, le sirvió para en este caso ya proclamarse matemáticamente equipo de primera división. Pero sin embargo, no le vino bien ni a la Salle ni al Tarifa, porque ambos equipos se están jugando la misma cuarta posición junto con otro invitado como es el San Bernardo. Por lo tanto, habrá que ver lo que viene a buscar la Salle a Ubrique. Eh, en principio tendría que venir a por todas, se la tiene que jugar, tiene que ganar sí o sí, dado que ubrique Unión Deportiva le vale tanto el, la victoria como el empate. Y bueno, y la derrota sí si perdiera el conjunto del Alcalá del Valle, que en este caso dudamos que lo haga, porque juega con el Rivera Club Deportivo Equipo que ya está defendido. Horarios unificados. Para los partidos con algo en juego, el Tarifa Divina Pastora Sanluqueña, el Rivera Alcalá del Valle, el Ubricuñón Deportivo Alasalle, el Medina Balompié San Bernardo, el facinas, Algeciras B. Todo ello, todos estos partidos se van a jugar a las seis de la tarde el próximo domingo. Vamos a quedarnos, eh, por lo tanto, en los, últimos, eh, los próximos minutos con la última hora de lo que va a ser este partido, esta gran final del fin de semana en nuestra localidad, ese encuentro entre Lubrica Unión Deportiva y La Salle. Y lo vamos a hacer, como todas las semanas, con la previa del entrenador de Lubrica Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿y tú? ¿Cómo habéis eh, vivido toda esta semana, previa a lo que va a ser el, el gran partido del domingo? Pues la verdad que con la responsabilidad que sabemos que tenemos el domingo, ¿no? Se ha vivido, la verdad, es un poco larga, pero esperemos que que la espera tenga un final feliz. Miguel, eh toda una final, ¿no? Y por tanto supongo que hay que plantearla como una auténtica final. Sí, sabemos se puede calificar como una final, pero una final en la cual nos valen los resultados, ¿no? que queda o no, pues es muy importante pero sí la verdad que nosotros, nuestros pensamientos solamente son conseguir los tres puntos como si no estuviéramos jugando el ascenso, ¿no? Sabemos que ellos van a venir tienen que venir a jugársela todas es la única bala que les queda y a ellos sí que les vale solamente los tres puntos a nosotros nos valen dos resultados Porque claro, el, el Club Deportivo de las Salles se juega la, la vida en esta última jornada no dependen de ellos pero supongo que van a apurar todas sus opciones. ¿Qué, ¿Qué equipo te espera? Hombre, pues la verdad que el equipo que vimos allí, como más recuerdo que, que de los de la parte de arriba es de los equipos que menos me ha gustado. Uh -huh. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, porque ellos aquí tienen que conseguir la victoria si quieren tener sus opciones de ascender. No le vale otro resultado, así que nos imaginamos que será un equipo que que se te tenga que abrir venga por los tres puntos aquí Ubrique, que por una parte pues puede ser hasta bueno para nosotros. Porque, Miguel, eh, pensando en qué tipo de partido le convendría a Lubrico y un Deportiva. Uf. A nosotros, pues, si quieren venir nos convendría que vinieran a jugar a un equipo abierto, ¿no? Uh -huh. Un estilo atlético sanluqueño cuando vino aquí Ubrique. No hay equipos que vengan a enterrarse y hace como nosotros denominamos el antifurgo, ¿no? Pero... Tampoco creo que vayan a salir muy locos en busca de los tres puntos y, y seguramente estarán replegados esperando capar alguna que tengan para intentar adelantarse pero por lo demás no creo tampoco que vayan que vengan como locos a por los tres puntos que Ubrique. Ajá. Claro, eso es lo que le convendría obviamente a Lubricu Unión Deportiva y otra cosa es la realidad, el partido que eh, piens que pensamos que piensa el cuerpo técnico que que pueda tener en frente Por lo tanto, el Ubricuñón Deportiva ¿Cómo lo bueno. tiene que plantear? Porque tampoco loco. tampoco creo yo Que le convenga ir a, a lo loco Buscando la victoria, ¿no? No, no saldremos a lo loco Nosotros vamos a salir como todos los partidos Que hemos jugado este año aquí en el Barbadilla, no Vamos en busca de los tres puntos, está claro Pero tampoco sin volvernos locos Puesto que sabemos que un partido En 90 minutos pueden pasar muchas cosas Y tampoco tenemos una necesidad Deía por los tres puntos desde el primer minuto, ¿no? Pero que, que no vamos a, ir a empatar ni mucho menos y vamos a conseguir los tres puntos como hemos estado haciendo estas semanas atrás. Mm -hmm. Hacíais bien cuando cuando cuando hablábamos con vosotros en, en no mirar a los resultados de los otros equipos en esta recta final, porque al final no ha acompañado ninguno y, y bueno, se habéis planteado, eh, se planteaste y en principio que era necesario cuatro victorias en los cuatro partidos para ganar la Liga y al final va a ser así, ¿no? O casi sí, nosotros, así. Está claro, ¿no? Nosotros cuando hicimos nuestras cuentas hasta incluso hablando de la semana pasada contigo, te lo dije, nosotros teníamos que ir a, parar, ir a por los tres puntos e incluso allí también nos valían los resultados, ¿no? Pero creo que es mejor ir en busca de los tres puntos antes que a lo mejor intenta conseguir un empate. No por nada, sino porque este equipo si salimos a empatar seguramente nos llevemos un saco porque no estamos acostumbrados y lo único que sabemos jugar es ...va a conseguir los tres puntos. Uh -huh. eh, Miguel, hace unos instantes hemos escuchado ahí voces por detrás... ¿Qué te, ...¿qué te comenta la gente, qué te comenta los aficionados... ...de cara a, a lo que va a ser el partido del domingo? Pues la gente igual que nosotros, ¿no? Ansiosa y con ganas de que llegue... ...se nota el ambiente... ...en la calle se nota, ¿no? Y la gente que te conoce y sabe todo cómo va todo esto, ¿no? Pues dándote ánimo y... ...y creo que tienen la misma ilusión que nosotros, ¿no? De conseguir el campeonato... Uh -huh. Ya tenemos un paso dado que ha ascenso, con el cual sería una buena temporada, ¿no? Pero la situación que se nos han puesto, lo principal ahora sería conseguir el campeonato. Uh -huh. eh, Quería <coughs> preparar a, a algo especial para, para el último partido de la temporada. Ya no por el hecho de que se consiga o no se consiga la, la Liga, sino por, por eso mismo, por ser el último partido eh, del año, del curso de una gran temporada y además tener la posibilidad de despedirse uno de, de sus aficionados. ¿Habéis pensado en algo? No, la verdad es que no, no lo, no lo hemos tomado igual que no hemos tomado durante todo el año, ¿no? Un partido más, porque tampoco creemos que sea bueno preparar cosas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor preparar las cosas, lo único que nos puede traer es distracción y nota en lo que tenemos que tener, en lo que tenemos que estar a fin que nos lo vamos a plantear igual que como si fuera el primer partido de Liga. Sin duda, el, el principal premio que puede recibir el aficionado es que el UBRI que gane el domingo y eso es lo que lo que hay que centrarse. ¿Y, y en el vestuario qué ambiente hay? ¿Nervios? ¿Ganas de que llegue ya el partido? ¿Ilusión? ¿Miedo? No, mi, mi, miedo que va a haber, ni miedo. miedo <risa> aparte de que no tenemos que tener miedo porque nosotros ya el primer objetivo que nos producimos en el vestuario al empezar la temporada era conseguir el ascenso, ¿no? Que ya lo tenemos. Es más, creo que, que desde que lo conseguimos, la semana pasada el equipo en Prado Rey hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Como si nos estuviéramos jugando la vida la semana pasada y creo que esta semana va a ser igual. Ni miedo ni nada. Lo único que sabemos es que tenemos entre comillas una responsabilidad de, de poder hacer historia aquí en el sur de Ubrique, ¿no? Calomeón, ganar la Liga para mucha gente no supondrá nada, pero en X años Cuando se recuerda lo mejor cuando otro equipo vuelva a conseguir una liga, seremos recordados los que, ojalá, podamos conseguir el domingo la liga. Mm. Eh, Miguel, entiendo que eso impone un poco, porque el poder hacer o tener la posibilidad de hacer historia en el fútbol ubriqueño después de, de tantos años de, de, de sinsabores y de, y de altibajo pues y que uno sea protagonista, eh, tiene que enorgullecer. ¿eh? Hombre, pues la verdad es que sí, ¿no? La verdad que orgullece y bastante, sobre todo por, por los jugadores, ¿no? Que son los que en verdad, porque nosotros lo único que hacemos es poner un 11, además poner nuestro entrenamiento, ¿no? Pero lo que verdaderamente se lo merecen son los jugadores, ¿no? Y yo creo que esta esta plantilla, sobre todo la de este año, pues la mejor recompensa que puede tener es el domingo conseguir ser campeones, puesto que se lo han, se lo han ganado durante nueve meses. Y otra cosa importante que desde desde mediados de febrero este equipo cogió la primera posición y, y hasta con nuestro archivados y todo pues la presión que nos han metido los equipos de atrás porque no han fallado ¿no? y ha seguido estando en la primera posición, así que creo que, que sería sobre todo para los jugadores más que merecido el ser campeón. Uh -huh. Que por Horacio por de no ser campeón, ¿no? Tampoco creo que tenga ese un drama ¿eh? ni nada por todo que que el primer objetivo de este equipo, igual que va a hacer para el año que viene, poder jugar fútbol, ¿no? Uh -huh. Que lo conseguimos cuando sacamos el equipo en agosto. Luego, luego, una vez que empezamos a jugar, como se estaba poniendo la cosa, pues el objetivo era ascender y este equipo lo ha vuelto a conseguir. Uh -huh. Ya nosotros también nos hemos propuesto ser campeones y esperemos que ellos el domingo, esperemos y creo que lo van a conseguir, pues van a ser campeones. Ajá. Uh -huh. Porque nosotros cuando hablamos de, de hacer historia no, no es un hecho baladí y sin ánimo de, de hacer comparaciones porque sabemos que las comparaciones son odiosas, pero con tantos proyectos futbolísticos que ha habido en Ubrique eh, llama la atención precisamente que este último, digamos el más, el más humilde, eh, en el sentido de que eh, aquí todos los jugadores han tenido que trabajar, que poner dinero desde, desde el primer día para que hubiera fútbol eh, en Ubrique y que de una manera u otra nos encontremos en una situación como esta en comparación y ya la próxima temporada sobre todo con, con equipos, con presupuestos altos eh, para la categoría, con jugadores ya que están percibiendo una remuneración económica, pues ya dice mucho ¿no? de, de, de cómo ha evolucionado este, este proyecto que al principio entiendo que no todo el mundo creía que iba a durar tantos años, ¿no? Sí, claro, es normal, ¿no? Es un proyecto que parece más de un equipo de liga local que de un equipo federado, ¿no? Uh -huh. Donde aquí los jugadores, como quien dice, pagan para jugar al fútbol, como si pagaran en un equipo local, ¿no? Pero lo que está claro es que yo creo que eso es a lo mejor lo que más ha unido a este grupo. Nosotros aquí, yo a lo mejor soy la cabeza visible porque soy el entrenador, pero aquí, como hemos dicho siempre, desde que está en la taquilla que es Luis, que hace un trabajo formidable para este equipo, Hasta el último, por pues no menta nadie, ¿no? Hasta sí. el último hasta la última persona, pues todos somos importantes y todos tienen su opinión, todos bien, aquí no se hacen las cosas porque uno diga, vamos a hacerlas así, ¿no? Y creo que eso puede ser una de las claves de este equipo. Ellos saben, porque a ellos les duele, que es lo importante, ¿no? Sí. A lo mejor teniendo jugadores que los traen de fuera, no saben... Al cobrar dinero pues a ellos no menos no le duele no pero a estos jugadores que tenemos hoy en día pues sí, le duele y les cuesta el dinero y yo creo que eso es lo más bonito ahora mismo de este equipo uh -huh. bueno ya para ir cerrando disponibles eh, con qué jugadores podrás contar y con cuáles no para, para el último envite de la temporada pues podemos disponer de todo menos de, de dani sabes y de paco no con uh -huh. dos más importantes pero que que seguramente como llevamos durante todo el año el que salga en tu lugar pues lo van a hacer igual que lo hacen ellos mm. más la de Lola que tiene esa, esa lesión sí, de... y, y Lola, ¿no? Lola ya desde el día que metió el juego pues no ha podido jugar más, no tiene mm. un, problema en, en una pierna una lesión desde el año pasado que se la ha reproducido este año y lleva ya tiempo sin contar con él ¿no? y de, con lo que hemos terminado pues nada más que Dani y Paco van a hacer las para el domingo dos por problemas físicos? No, Dani, porque tiene motivos personales, uh -huh. que tiene comunión fuera del pueblo, y Paco sí, por lesión de no estar recuperado de la rodilla y no va a poder disputar el domingo el partido. Uh -huh. Por último, Miguel, llamamiento a los aficionados a que acudan al partido del domingo porque van a tener una ocasión única de vivir un partido único, y además, teniendo en cuenta, como nosotros decimos, que ya la liga profesional prácticamente ha acabado, no va a haber fútbol televisado, digamos que es un día idóneo para, para ver fútbol, digamos, de casa, ¿no? Sí, la, sí, la verdad que la afición, como, que, como todos decimos durante todas las semanas, pues es uno más de este proyecto, ¿no? Y estoy completamente seguro de que el domingo van a responder igual que han respondido durante dos años. Decirle que vayan el domingo, pero creo que no hace ni falta de decirlo, puesto que, que sé que nos van a estar acompañando. Pues nada Miguel, pues lo vamos a dejar aquí en principio, darte las gracias por habernos dado esta última hora de, de tu equipo y del partido y toda la suerte del mundo para el domingo. ¿eh? Pues venga, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Saludo. hasta luego. Y para cerrar nuestro capítulo de fútbol, comentar los partidos que se van a disputar el domingo en el Antonio Arvadillo correspondiente a la segunda jornada del trofeo de San Isidro. El domingo a las nueve y cuarto de la mañana, jóvenes veteranos Juventus, a las once menos cuarto aspirante Vampiros y a las doce y media San José, la bodeguita de cáncer conjunto de la Andaluz, porque, como saben, el club deportivo Benojan se ha retirado de la, de la competición. Dejamos, por lo tanto, el fútbol, uno de los centros de atención del fin de semana por la posibilidad de que Lubrica Unión Deportiva conquiste la Liga y nos vamos a quedar ahora con otra de los, otro de los acontecimientos de, de los próximos días, en este caso de ciclismo, hablamos de la ciclo deportiva Villa de Lubrica y La Patacabra, 17ª edición, que se disputa, que se celebra este próximo Eh, domingo, también vamos a conocer la última hora con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández, que lo tenemos por aquí. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo llega la gran cita de la Asociación Ciclista de Ubrique en el plano organizativo, la ciclodeportiva La Patacabra. Finalmente, ¿cómo se presenta esta, esta nueva edición? Pues nada, pues otra otra nueva edición con, y con mucha ilusión, deseando ya que llegue para y que todo salga bien. Vamos, eh, esperemos que... Que tiempo que estamos un poquito indecisos nos no respete. Uh -huh. Más de 150 participantes inscritos al, al final, una cifra que mejora el número del año pasado, pero que no sé yo si satisface todas las necesidades organizativas de una prueba, me refiero a que salga rentable y todo eso. ¿Estáis contento con, con esta cifra? Eh, pues la verdad es que sí. Dentro de lo pesimista, bueno, viendo los últimos días cómo se anima la cosa y... A, porque prácticamente la semana pasada éramos 60 y tantos inscritos. Mm -hmm. Y la verdad es que los ciento y pico inscritos se han, se han inscrito los últimos siete días, vamos, que ha sido una balanza, que es lo que se esperaba. 150 es una participación, participación bastante buena, aceptable, Haremos cuenta de cómo, cómo terminamos la prueba Pero vamos, yo creo que es eh, eh, una participación para pa sentirse satisfecho mm. Hay que mantener esa inquietud hasta prácticamente última hora Hay que ver, por una inscripción abierta que... durante meses y, y hay que esperar hasta última hora para, para ver por lo menos que te cuadre las cuentas ¿no? Claro, se, se abre la inscripción dos meses antes Porque claro <coughs> tienes que, que hacer previsiones de avituallamiento, camisetas que tiene que comprar Pero es como todos los años, todo el año pasa lo mismo, la gente espera hasta última últimas horas y para un organizador la verdad es que es bastante eh, fastidio porque no, no puede organizar las cosas bien porque luego tiene que variar muchos mucho, mucho detalles, incluso se han cerrado las inscripciones y man, a, a nos, ayer me llamaron varios corredores que quieren venir domingo a participar y claro, las puertas están abiertas, pueden participar, pero claro, para, para que organice una prueba deportiva pues todas esas cosas pues lo fastidia un poco. Ajá. <risa> Eh, con anterioridad al año pasado ¿En qué cifra nos estamos moviendo? En torno a los dos centenares de, de ciclistas ¿no? Más o menos ¿Cómo, cómo? Eh, La inscripción eh, Nos estamos moviendo en torno a los 200 corredores Antes del año pasado Digamos que fue la edición en la que bajó sí, notablemente El año pasado hubo 105 inscritos La verdad que fue, fue escasa la participación Pero los, do, los dos años anteriores decir pues, sí, Tuve una participación de 220 y tantos inscritos Que ¿Cómo? la verdad es que está bastante bien Este año pues estábamos ahí con la duda pero al final se ha animado la gente y, y de momento hay 150 153 inscritos. Y lo que te he dicho antes, que el domingo posiblemente se inscriba alguno más porque se han puesto en contacto conmigo y, y quieren venir a la, a la prueba. Entonces pues no sé si llegaremos a 160, a 170 corredores. La cosa es que independientemente del número de inscritos, ya sean 50, ya sean 300, digamos que la inversión que tiene que hacer la asociación para para organizar la prueba es la misma, ¿no?, porque necesitas pagar, pues, por las mismas cosas eh, que, que requieren, ¿no?, que, que os solicitan, tanto por tema burocrático como eh, por tema sanitario y todas esas cosas. Es decir, una ambulancia venga 50 200, tenéis que te cobrar lo, co claro. te cobra lo mismo, cobra lo ¿no? Claro, los, los, los gastos, prácticamente, diríamos, de, de los gastos gordos que son ambulancias, federación o los jueces, son los mismos vengan 50 vengan 300 participantes luego es lo que varía un poco el tema de habituallamiento pero vamos que, que tampoco es una cantidad que, que se escape mucho y luego las camisetas los pequeños detalles pero realmente el, los gastos el gasto gordo uh -huh. es lo que realmente mmm, Eh, se nota cuanto cuando hay poca participación porque, claro, eh, la ambulancia te, te cobra igual, los jueces te cobran igual, todo te cobra igual y, claro, entonces no se cubren los gastos sí, y la participación es, es baja. Jesús, ¿crees que, que, el, que el formato de las ciclodeportivas o cicloturistas, llámense como, como quieran, eh, está ya agotado? Pues es lo que hay porque realmente, mmm, el, por lo menos aquí en la provincia de Cádiz, Hace una, diríamos, una, como nosotros hacíamos antiguamente, una cicloturista abierta, mm. el tráfico no te da permiso. Eh, ahí está el caso, por ejemplo, de la, Titan, la Trialón, la Titán, la ha suspendido por el, por el tema este. La ha sufrida. La ha suspendido <coughs> por el tema este. No sé por qué motivo aquí en la, en la, la provincia de Cádiz... No, no, no se aceptan este tipo de pruebas, no sé si es por falta de medio o por... Pero, pero en otras provincias sí, eh, sí tienen posibilidad de organizarse, por ejemplo en Málaga o en Sevilla se hacen ciclo de, eh, cicloturistas como, ante, como antaño. Sí, sí, se hacen cicloturistas de, con, con tramo libre, tiramos todo el recorrido y la verdad es que eso, eso es lo que le gusta realmente al ciclista, pero claro también hay otro tipo de ciclista también le gustan este tipo de pruebas que es más diremos más pelotos más concentrados y que hay un tramo libre para que la gente digamos, eh, saque el gusaillo de la competición uh -huh. pero el, en cádiz están de esta manera y entonces pues no tenemos que, que aceptar lo que lo que ellos nos digan lo comento no, no por la duubrique porque por suerte la duubrique todavía se todavía permanece pero lo que hablábamos la otra vez la de grazalema la de trebujena otras cicloturistas que han desaparecido Supongo que habrá sido por lo mismo, por la baja participación, y, y bueno, pues esto ha sido de unos años para otro ¿no? Parece que la tendencia de los ciclistas, nosotros lo hemos comentado muchas veces, les gusta competir, ¿no? Y, y claro, ya en esta ciclo de, eh, turista no se permite esa competición que había antes. Digamos que era un, un escalón por debajo de lo que son las pruebas ya de ciclismo en ruta. Eh, dado que no se puede, pues se optan ahí. por otras, ¿no? Claro, eh, nosotros por lo menos tenemos el, el aliciente de, el tramo libre, del tramo libre el tramo ¿no? libre de puerto de las palomas que, que, que claro que, que el ciclista realmente viene a eso a subir realmente los dos puertos de que tenemos el, en, la, en la zona como son herbollo las palomas y si encima tú te pone un tramo libre en las palmas pues la verdad es que es un aliciente bastante bueno para, para, para ciclistas y Eh, yo eh, tengo conocimiento de las la cicloturistas de Jerez, Tribuena, mm. eh, Grazalema, pues entonces se han suspendido este tipo de pruebas también por par poca participación también. El terreno que tiene, por ejemplo, Jerez, Jerez y Tribuena no, no, lo, no lo tienen y nosotros sí lo tenemos, entonces mm. nosotros tenemos que explotar este este esta, esta diéramos este todo que tenemos y entonces el ciclista pues posible pues sí le gusta nie ¿eh? para, para ti ¿qué, ¿qué podría hacerse para mejorar la participación o el interés en, el, en la cicloturista volver al formato de antes simplemente no lo sé la verdad porque uh -huh. también cuando hacíamos la cicloturista también eh, lo hicimos dos años dos años realmente no entonces tampoco tenemos experiencia en este tipo de, de pruebas tampoco eh, no te quería que hubo una participación mucho mayor y uh -huh. Porque realmente cuando hemos tenido las grandes las dos grandes participaciones, así es cuando hacíamos, hacíamos el formato que estamos haciendo ahora. Entonces no, no se sabe uno cómo cómo, va a, cómo, cómo va a acertar, cómo el ciclista le va, le va a meter gusanillo. Es que no, no sabemos la fórmula y tampoco sabemos, el año pasado hubo poca participación, los dos años anteriores tuvimos bastante participación, este año está la cosa mejor. Entonces, en no, embargo, hacemos lo, lo mismo, mm. pero entonces no se sabe si es la FESA, tiene si ciclistas es que no sabemos tampoco mm. lo... Eh, lo comentabas antes, en principio, ¿cómo se espera la jornada del domingo, lo meteorológico? ¿Qué previsiones tenéis? ¿Qué, pues, previsiones para Ahí estamos viendo el tiempo, hora tras hora, y parece que va, que va cambiando eh, conforme va pasando las horas. Esta mañana daba agua a partir de las 12, ya dan agua a partir de las 3 pero claro, en la, en la sierra no se sabe lo que te puede esperar, te puede caer una tormenta, que puede venir un día bueno, que te o, no se sabe, aquí sabemos lo, el tiempo tan cambiante que tenemos y la zona que tenemos, pues a ver, esperemos que cruzamos los dedos y esperemos que, que mm. por lo menos nos respete el tiempo. Aún así recordemos que estamos casi, a, bueno, estamos a mediados, finales de mayo y que no es lo mismo que te llueva en enero, que te llueva ahora, que como muchos se esperará una tormenta, Eh, esporádica, digamos, no se espera mucha lluvia, ni, ni mucho menos, ¿no? No, sí, pero si cae algo será poca cosa. poca cosa y luego la, la, la, las temperaturas son hartas, entonces eh, no es lo mismo que te caiga una lluvia en verano con temperatura más baja que, que te caiga ahora. Bueno, sobre los inscritos eh, ¿qué tal? Eh, ¿qué nivel vamos a tener? Ahí vienen, repiten eh, ciclistas del año pasado, supongo y, y no sé si has podido identificar ya algunos gallitos que puedan estar ahí en ...en esa pelea en el tramo libre? Eh, eh, eh, de momento vienen los, los que quedaron... ...segundo, tercero y cuarto de la edición anterior... Eh, ...y tanto en fémina viene la primera y segunda... ...que quedaron también la, la edición anterior... ...entonces pues la verdad es que... ...estos ciclistas sí tienen un nivel, un nivel bastante alto... ...se demostró eh, subiendo las palomas... ...el tiempo que echaron... ...y luego pues no sé... ...hay ciclistas que, mm, que no los <risa> conozco realmente... ...no sé qué nivel tienen pero puede ver que venga cualquier desconocido y de la y de la sorpresa, vamos, yo creo que el nivel es bastante bueno y esperemos ver un bonito espectáculo. La participación femenina, ¿qué tal? Pues este año bastante bien, de momento tenemos 6 inscritas. Bueno. Y posiblemente vengan el domingo un par de llamas que, que se han puesto en contacto conmigo y esperemos, bueno... Eh, no se puede superar cifras récord, ¿no? Por lo bueno, tanto. sí, en estas pruebas sí, realmente en el ciclismo ¿no? la mujeres es un poquito reales si y participan en este tipo de pruebas, pero vamos, con seis mmm, mujeres inscritas y si vienen estas dos ver el domingo son oso pues, la verdad es que se va a batir récord de, de féminas si se sigue la tendencia de baja participación de otros años? o Seguimos con la misma tendencia. Sobre unos 25 ubriqueños van a participar, que más o menos la media que hemos tenido estos años anteriores. Hay ciclistas que la van a hacer por primera vez. Chabales y UN también que <coughs> con 15-16 años que la van a hacer también eh, por primera vez este año. Y esperemos que sea un aliciente para ellos y que el año que viene pues pues se, se, se aumente un poco más esta cifra. ¿Vienen ciclistas de muy lejos? Pues la verdad es que eh, viene el ciclista vienen 5 o 6 ciclistas de la parte de Valencia del, del, del club ciclista Benavén. Eh, estos ciclistas ya estuvieron han estado ya 3 años, 4 eh, en nuestra prueba. El año pasado no pudieron venir por motivo que le coincidía con otra cicloturista allí en, en Valencia y la verdad es que me, me, cuando me lo comunicaron, me, la verdad que me alegré bastante porque vení 5 5 ciclistas de la de Valencia. A, a Cádiz, pues la verdad para sentirse orgulloso y, y agrade, agradecérselo porque le gusta esta zona, le gusta nuestra prueba y, y mira, es el cuarto año que, que vienen ya a eso ¿de dónde procede la mayoría de los participantes? ¿De qué zona? Pues la mayoría son de la parte de, de Cádiz, de la parte de la Bahía de Sevilla vienen también bastante gente de la parte, de, bueno, en la provincia de Sevilla, de Málaga algunos de Granada eh, pero vamos, la, la, diríamos las provincias lim, limítrofes Eh, son las que realmente son que la, la mayoría de la, de la participación. Uh -huh. Con el tema de las autorizaciones y, y permisos, recordemos que este año la cosa ha sido bueno ha tenido mayor agilidad, por suerte, ¿no? Pues sí, por lo menos tráfico dos semanas antes ya no dio el visto bueno uh -huh. y la verdad es que una, un, una venta para nosotros porque ya no, no te esperan hasta la última hora para comunicártelo. Ya con dos semanas de antelación ya, ya sabíamos que la prueba se iba a celebrar Y, y solamente pues dos, dos pequeños ayuntamientos que se quedaron hasta última hora que estuve llamando yo el lunes para que me mandaran el permiso la verdad es que lleva ma, ma, se mandan los permisos dos mes, los, los permisos para dos meses antes y tienes que estar hasta última hora detrás de ellos para que te lo dé esperamos sin problema ninguno y todo o sea, con, con relativa no, normalidad por cierto sigue exigiendo pagar por pasar por villaluna pues sí <risa> Bueno, eh, eh, siguen, eh, pa, eh hay que pagar solamente eh bueno, vamos informe. a explicarlo, vamos a explicarlo. No es que eh, exijan que pagar por pasar por allí, sino bueno, lo han dado que en realidad es eso, han dado una, una manera de hacerlo de cobrar es que el para pedir ese permiso, para esa solicitud es lo que tienes que pagar, ¿no? Sí, sí. El, procedimiento, el procedimiento, digamos, digamos el trámite administrativo y, es lo que tiene que pagar. Ya. ya el año pasado nos cobraron 10 euros Este año también 10 euros Y, y hace este año que fue la bomba Pues nos cobraron 40 euros por, por el trime, trámite administrativo Que la, mm. realmente rellena un papel y firmarlo Darte la autorización bueno, lo... Entiendo <risa> que un ayuntamiento como los de Villalonga Tiene que tener un trabajo de papeleo impresionante ¿No? A, al nivel de capitales de, de provincia Una cosa parecida bueno, pues... que es, pen es penoso Es el único ayuntamiento sí. de la zona que nos cobra Pero vamos eh, Evidentemente tenemos que pagarle para que Hay que pasar por el aro Sí Bueno, recordemos el recorrido, los horarios estimados de paso por, por cada zona. Se sale a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, se sale a las 9 de la mañana y dirección a, al bosque. Empezamos a subir por el puerto del Boyar y ya luego en Grazalema pues hacemos un reacupamiento. ¿Entonces ya, a qué hora más o menos tiene previsto pues, ese? Pues sobre la... Así de memoria ahora mismo, sobre las 10 y media se tiene previsto de llegar a Grazalema. Entonces eh, daremos 15 o 20 minutillos para que la gente coma algo y... Y, y llegue hasta, hasta el último corredor y ya pues empezaremos, tiraremos hacia la ribera para abajo, carretera de Zahara y empezaremos a subir por todas las palmas, que yo creo que sobre las once y media, de memoria ahora mismo no me acuerdo, uh -huh. eh, empezaría el tramo libre. Entonces sobre las doce y media pues empezarán allá, bueno, o antes, empezarán a llegar los, los, los, los corredores a Grazalema, ¿no? A Grazalema y González Alameda igual, González Alameda hacemos <tose> otra vez reagrupamiento, apiotamiento y ya todo junto hasta Ubrique, que es el, el el horario previsto para llegar aquí a Ubrique es sobre las 3 de la tarde. Para desfogar tenemos como hemos dicho el tramo libre de, de Las Palomas será tráfico cerrado, digamos durante lo que es la la subida, el ascenso, ¿no? Sí, de, de, el, el, el único tramo que, que he cerrado totalmente el tráfico es por todas las palomas porque tenemos tramo competitivo. Mm. Luego, eh, aunque la Guardia Civil nos acompaña en todo momento, pero tenemos que ir por el margen derecho de la calzada y respetar las normas de circulación. y Exceptuando lo que yo te he dicho antes, el la paloma que es decir, está cortado totalmente el tráfico porque es competitivo. Mm. Jesús, ¿con qué dispositivo de seguridad contáis? Me refiero, ¿a qué os obliga la normativa tanto de tráfico como de la, de la Federación? Pues nada, esto va variando <ríe> eh, día tras día. Pues este año, la, sobre todo, el, los motoristas y todos los voluntarios... Tienen que ir... Tengo que mandar un listado de todos los de todos los motoristas que van en la prueba... De todos los voluntarios a, a tráfico... Porque tienen que saber los vehículos que van dentro de la cápsula de seguridad. Y luego, pues los motoristas que nos apoyan en el tema de, de los cruces de, de seguridad pues tienen que ir con, con, los, con los alecos de organización, luego tienen que llevar un, los, los, el, la señal esta de tráfico de estos para, para los cruces... Y nada esto va cambiando día tras día y nos mandan las normativas la tenemos que cumplir eso por un lado y por otro el tema de seguridad ya de, de ambulancia ¿qué, ¿qué otros requisitos tiene tiene que tener obligatoriamente Sí, la ambulancia que sea de, de uso vital me parece que se llama una ucio o, o ubi móvil y luego pues un médico un médico un enfermero y un, y un ats y aparte lleváis digamos un vehículo de asistencia Sí, llevamos dos, dos vehículos cosecoba que, que harán el, tanto cosecoba como, como mecánico. Se llevarán algunos repuestos de, para las bicicletas y herramientas por si algún corredor tiene alguna avería y se le puede solucionar pues, pues mejor. Porque la verdad es que una pena que sobre todo un corredor que venga de fuera y por cualquier circunstancia tenga una pequeña avería no pueda continuar como puede ser una rotura cadena o, la, o, o, la, o que se le raje la cubierta. Pues entonces vamos a llevar material para por lo menos eh, evitar ese, que, que te haga abandonar el, el, el corredor. Mm. Salir y meter en el pabellón, en el pabellón además tendrá lugar el, el fin de fiesta y la entrega de trofeos, ¿no? Sí, después eh, llegaremos allí al pabellón, le daremos tiempo a los corredores que seducen, la, luego daremos allí una paella para todos los corredores y ya luego posteriormente pues empezaremos con la entrega de, de, de trofeos. Mm -hmm. eh, ¿Va a afectar de alguna manera el tráfico de, de ubriques? La entrada o salida simplemente llegarán todos agrupados, ¿no? Sí, no nos va a afectar en ningún momento porque nosotros vamos a venir agrupados y, y si cortan algo la carretera en la Policía en la policía Municipal, pero vamos, serán dos, dos minutos porque que pase el, el grueso del pelotón y ya está. Esta prueba que además coincide con otra de ciclismo en ruta, ¿no? Que, por, eso, por ejemplo, va a impedir que este el ubriqueño Rafa Rincón aquí porque tiene prueba y o de montaña, ¿no? Como en el caso ayer que nos comentaba también eh, Andrés Fintado, es una pena, pero bueno, no que coincidan encima de todo, no con pruebas de de de otra de otro certamenes, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es una pena que lo que hay es que, claro, ellos miran su tu el tipo de competición que están haciendo, el calendario que están haciendo ellos y es lo que he dicho muchas veces, la verdad es que estamos saturados de pruebas deportivas y encontrar un hueco y es complicado y si encima todo hay corredores ubriqueños que están compitiendo pues la verdad es más complicado todavía uh -huh. Para finalizar, consejos de una persona que conoce bien el tramo a aquel aquellos que la vayan a hacer por primera vez antes nos comentabas tú que va a hacerlo además gente, gente muy jovencita el tramo, el recorrido es, ex es exigente, pero se puede disfrutar también, ¿no? Sí, hombre, el tramo no tampoco hace falta una, una gran preparación para hacerlo, pero es, es verdad que los chavales jóvenes que, que van a participar, pues sobre todo el consejo que le doy es que se tomen con calma el puerto de Las Palomas, que no, que no se animen con los corredores porque vienen corredores muy fuertes que ellos suban a su, a su ritmo tranquilito, que guarden fuerza y luego pues que den el resto en, el, en las palomas, eh, porque evidentemente, como lo un poquito en, en el puerto de Herbolla, pueden pasarlo malamente en las palomas, pero vamos, eh, que se suban tranquilo y ya está. <risa> Recuerden, por lo tanto, este domingo, a partir de las nueve de la mañana, la salida en el pabellón de esta ciclo deportiva Villa de Ubrique, La Batacabra. Antes de despedirnos, recordemos también que el 1 de junio tenemos la gincana escolar. ¿Cómo van esos preparativos? Pues nada, ya estamos, ya, a ver si terminamos ya de, de, de, con, con esta prueba y ya empezaremos mano a la obra a, a planificar ya más más a fondo la, la yencana. Eh, uh -huh. Pues nada, esperemos que se apunten los máximos niños posibles y, y que se diviertan y que pasen una, una tarde agradable allí en las pistas de letismo. Uh -huh. sí. Eso sin olvidar que tenemos también Cádiz, tenemos Tarifa y tenemos Sierra Nevada, ¿no? Dentro también, del calendario también, de aquí a de, final de... Pues de temporada Ya ya queda poco para para finalizar la temporada Y nos queda entre, entre grandes evento Como es la ruta a Cádiz, tarifa y la excursión a Sierra Nevada Que esperemos que vayamos un grupo bueno de, de ciclistas de aquí, de Ubriqui uh -huh. Pues nada Jesús, que muchas gracias eh, por estar aquí Por venir aquí y contárnoslo Y nada, mucha suerte para este domingo ¿eh? Pues nada, gracias a ustedes collected my mind my, my head was full of sour Tras el gran cita del fin de semana en nuestra localidad sin duda va a ser esa final a 4 que eh, la que se va a dirimir el título de campeón provincial de baloncesto de la categoría cadete masculino de nivel B. Final a 4 que se va a disputar mañana sábado aquí en Ubrique en el pabellón polideportivo municipal será a partir de las 12 del mediodía cuando eh, se disputen las semifinales las dos a la misma hora en la en el digamos en en el pabellón a cancha partida ...Fercabe se va enfrentar al Baloncesto Jerez... ...mientras que el DKV Chajeva, el líder del Grupo A... Eh, ...se medirá al DKV San Fernando... ...los campeones de ambos o los vencedores de ambos equipos... ...se medirán en la gran finalísima... ...prevista para las 5 de la tarde... ...también en el pabellón Polideportivo Municipal... ...recuerden que el Fercabe eh, Cabu... ...tanto el Fercabe Cabu como el DKV Chajeva... ...en principio son los favoritos a meterse en la final... ...porque han sido los campeones regulares... ...de sus respectivos grupos... Y ambos no han conocido la derrota en toda la temporada. 18 victorias eh, de 18 partidos disputados. Por lo tanto, eh, un balance excepcional para estos dos equipos. Vamos a ver si primero Fer KBKV es capaz de superar el primer escollo, que va a ser el baloncesto Jerez, y después ya metido en la final lo que pasa con DKV Chajepam. <música> Y otro acontecimiento, este sí, este sí queremos destacarlo también y lo hemos hecho en nuestro sumario, el relacionado con el mundo del automovilismo, con el mundo del motor, porque desde hoy, hoy ya están dándose los preparativos a esta hora, eh, hoy mañana se va a disputar la séptima edición de Rally Ciudad de eh, Jerez. Eh, comentar que eh, hoy arranca, hoy va a tener lugar el primer tramo, un tramo nocturno a partir de las nueve y media de la noche en el circuito, de eh, jerez eh, en este caso eh, tres vueltas eh, según hemos podido comprobar tres vueltas al circuito de, de jerez en el que bueno ya se darán los primeros eh, eh, o, se recorría los primeros kilómetros de un rally que se va a desarrollar en, en, en su mayoría pues muy cerca de nuestra localidad así por ejemplo el, eh, tenemos un tramo entre San José del Valle y Alcalá de los Gazules que serán los tramos 2 y 4 y sobre todo los tramos 3 y 5 quizás sea el tramo 3 y, bueno, el, es un mismo recorrido pero a dos pasadas, por eso se habla de tramos 3 y 5 que digamos es Oteros, 4x4 Racing <coughs> quizás el más espectacular porque es el que va desde la carretera de Alcalá de los Gazules a Puerto Gales con esas innumerables curvas entonces Eh, interesante, eh, digamos, este que se desarrolla en el entorno del cortijo La Calderona, según rezan los organizadores eh, El que a nosotros más nos incumbe, pues el que va del Mojón de la Víbora a Puerto de Gáliz, eh, que arranca eh, justo en el Mojón en la venta del Mojón de la Víbora, en el kilómetro 0 y tiene eh, previsto que finalice en el kilómetro 16,750, es decir, casi en el kilómetro cero ...10 y 17. Por lo tanto, este tramo denominado recta sur de Jerez... ...pues se va a desarrollar en parte del término municipal de Ubrique... ...y no solo eso, sino que además, como comentábamos antes... ...va a haber un reagrupamiento en Ubrique y una zona de asistencia... ...que va a durar pues eh, en torno a media hora. Será desde el reagrupamiento, está previsto que se inicia... ...a eso de las 6 de la tarde, sobre las 6... ...y que eh, se mantengan en la zona de asistencia... ...que va a estar localizado en la plaza de las palmeras hasta las 7 menos cuarto decir eh, que eh, en este caso las carreteras se va a cortar a las 3 y 9 minutos y va a estar abierta en, eh, o va a estar cortada suponemos hasta en torno a las 5 de la tarde eh, después se volverá a cortar la carretera al tráfico a eso de las 6 de la tarde y se volvería a abrir ya en torno a las 8 pues eh, tenganlo en cuenta ya decimos si tienen que usar esta vía Y en cuanto a los participantes, pues los siguientes. Eh, Antonio Toro Trujillano y Cristina Gutiérrez Romero con Supercopa, Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldívar eh, Pozo con Renault Clio Sport. Juan Miguel García Romero y Antonio Mulero Gómez con Citroën Saxo. Geray Benítez Fernández y Marcelo Alex, eh, eh, Marcelo Alex Van Lund Sánchez con Citroën Saxo. Sergio Álvarez Borque, Imaculada Gil, con Citroën Saxo también, Néstor Roldán y Antonio Pérez Orellana con Dacia Sandero, Sebastián Zapata y Juan Luis Calvillo con Peugeot 106 Rally, y eh, Alberto Domínguez Arena y José Luis López Carrasco con Citroën AX, con Antonio Aragón Rodríguez y Oscar Sánchez Rodríguez con Citroën AX también, y Jesús Saborido Gil y Juan Manuel Parrapino con Opel Corsa G6. En cuanto a atletismo tenemos la tercera carrera de primavera de la Pradera de Chapín... ...que se va a disputar el domingo a partir de... ...bueno, el domingo que van a ser nueve kilómetros para la categoría mayor... ...y luego para las categorías inferiores pues la distancia según la edad, ¿no? Y también vamos a tener la decimocuarta edición de los 10 kilómetros Correplayas de Chipiona... ...prueba de 10 kilómetros. En cuanto a ciclismo, el decimotavo Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas puntuable para el ranking andaluz y para el circuito provincial de Sevilla. Eh, va a consistir en un circuito de 11 kilómetros, en el que los Máster 30 tendrán que darle 8 vueltas, los Máster 40, 7 vueltas y los Máster 50, 5 vueltas. También tenemos la décima maratón, media maratón, BTT-Villa, derrota del circuito provincial gaditano, una prueba de 53 kilómetros con la participación de Andrés Cintado y de Carlos Javier Arenas, Y el tercer Rally Trabuqueño BTT, que va a ser además Campeonato de Andalucía de Rally BTT y, y puntuado para el Circuito Provincial de Rally BTT de Málaga. Eh, se va a desarrollar en Villanueva del Trabuco y va a contar con la participación del ubriqueño Jorge López eh, Janeiro. También el Grupo Ciclista Los Pereas va a realizar este próximo domingo la ruta Ubrique-Benocaz-Ronda-Ubrique Ubrique de, de 100 kilómetros, ruta número 31, ...que eh, forma parte de su calendario cicloturista. Dos últimas cosas... Eh, ...el cruce de los tres caminos... ...participa, en este caso, en su equipo de travesía... ...en eh, la sexta prueba de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia... ...la decimoquinta edición de la Travesía de Resistencia Sierra Sur... deja en Alcalá, la Real... ...y por otra parte... También mañana organiza su ruta social, ruta circular Ben O'Han y visita la Cueva de la Pileta, de 10 eh, kilómetros. Y entre hoy y mañana se disputan ya la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala con los siguientes horarios en División de Honor. Jornada 26, hoy en la cancha exterior, 8 y media, Zulema, Peñabética, 9 y media de Galer y Panteras, Pintura, Feficé, Deke, 10 y media, Revolución, Gesto, Algar. Mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Inter Lian, Estudiantes. Y en la cancha exterior, 9 de la mañana, Porti, Oasis, Lounge, a las 10, donde eh, Brille, 1979, y descansa autoservicio la plaza. Y en primera división, jornada 26, hoy viernes, en el pabellón, ocho y media, Mafre, Bankia, Club Deportivo Celta, nueve y media, Autoscuela, La Sierra Aguas, Malaca, Café y Copas, diez y media, Fran General y LCR. En el pabellón de los Remedios, ocho y media, Gol Copas, J.S. Aubrique, nueve y media, Lupe que La Espuela, Café y Copas, Diez y medio, Bricard Motos, Atleti Club, Don López, mañana sábado, en el pabellón 10 de la mañana, Atlético Fusal, Impálame, en 1987. Como pueden comprobar, una agenda repleta de actividades para este próximo fin de semana y algunas que también nos habremos dejado, lógicamente. De todas ellas, pues se intentará mm, informar a partir del próximo lunes y disfrutar durante estos próximos días. Ya saben, el lunes volveremos contando todo lo que debe decir este próximo fin de semana en Loca Deporte.